Listo, eh, antes que nada saludo sí. al Pela, sí. le mandan un saludo grande, que lo esté escuchando, me sumo al saludo. Ya yo no ya nos vamos a entrevista, pero antes quería decir algo, Cari. Sí. ¿Qué querés decir? Nada. Ah, no, no, Se no, olvida. No, no, no, no, me estaría escuchando, pero ahora sí. Que, que me ¿Está? quedó bien no. el corte de pelo. Sí, no, hermosísimo. Realmente pareces otra persona, ahora, ahora sos prolijo. <ríe> Como decía mamá, ahora pareces persona, mamá? No, no mamá. bueno. No, <ríe> <Me> parece <ríe> un montón. No le den con nunca años. Sí, bueno, sí. Antes de la nota, cordito, hablaba de sí. Estación General Paz. En un ratito cuento otra novedad. Una más. primicia. Sí, que tiene que también. Vamos ya lo sabemos nosotros, le que queremos Obviamente. contar a ustedes. Sí, sí. 3 63 23 9 83 la vía de contacto. Nos vamos a entrevista, Bruno. Sí, nos vamos virtualmente a Barrio Español. Del otro lado de la línea está Adriana. Adriana es mamá de David, que tiene 15 años, que juega la pelota el fútbol y que tiene una linda chance de poder eh, probar y quedarse en Godoy Cruz de Mendoza, eh, un club de primera división y que tiene una buena infraestructura en cuanto a divisiones eh, inferiores. Pero eh, se empieza a complicar a la hora de los recursos eh, eh, económicos. Así que, bueno, vamos a, a charlar un ratito con Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Buen viernes. Eh, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen viernes para ustedes también, bendiciones. Uh -huh. Bueno, Adriana, contanos un poquito cómo es la historia de David. Eh, venía jugando al fútbol? ¿Dónde? ¿Cómo llega a, a la prueba en Gobi Cruz? Eh, sí, bueno, acá en él estuvo jugando en Saavedra. Yo sé, ¿qué pasa? El domingo salieron campeones. Claro, yo. sí, sí, sí. Eh, la, o sea, la categoría de él. Y bueno, él estuvo entrenando acá en Bad y también Dice que está... Sí, en la, en la plaza. Uh -huh. Claro, ahí estuvo. Y bueno, después lo fueron acá... ay ¿Cómo se llama? este eh Lo llamaron para para pruebas, así. Sí, sí, sí. Entre tantos chicos quedaron varios. Y él también para la prueba de Godoy Cruz en Mendoza. Uh -huh. eh, yo soy la mamá, eh, soy la sostén de mi familia. Y bueno... ...me haría falta una mano porque la verdad que yo no trabajo, me quedo sin trabajo... Uh -huh. ...y está dura la mano y yo quisiera cumplirle el sueño a mi hijo. Uh -huh. eh, Adriana, eh, ¿cómo es? tienen que ir hasta Mendoza? Eh, ¿Quedarse un tiempo? Sí, ¿Cómo, cómo, cómo eh, lo llevan aquí, lo llevan a probar y tienen que estar una semana. Uh -huh. El viaje le cuesta 55 mil pesos... Eh, ...porque le cubre la estadía donde van a estar ellos la el, el equipo de fútbol también y de entrenamiento le dan ellos lo que no le cubre es la el viaje la comida del viaje cuando van ellos claro claro y adrena eh, ¿Sí? eh, eh, esto cuándo sería cuándo tiene que ir cuándo tiene que viajar ahí esperme un segundo y te digo que tengo la Ven, más, más, sí más, más o, menos. o menos sí sí eh, Ahora ese mes tiene que entregar los 25, o sea, te digo la fecha bien para no equivocarme. El el 24, a ver. El 23 de noviembre, el, primer el, cuota de 25. Bien. O sea, tiene que desembolsar la la, la primera cuota de de mil pesos para el el 23 de noviembre. Sí. Uh -huh. El el primer cuota sí sería el 23 de noviembre, la segunda cuota es de eh 25 también, pero no dice la fecha nomás que sí, seguramente sí, sí. que cuando la consiga estar. Sí, sí, sí claro. mi sueño de es que algún día sería algo. Le gusta mucho el fútbol. Uh -huh. bueno, sí, sí, es muy sí. importante que, que, que, que se dedique algún tipo de aporte. Aparte es una muy linda uh, chance. eh Adriana, ¿pudiste hablar con sí. el municipio, a ver si te dan una mano, el área de deportes? Eh, yo fui a Desarrollo Social. Uh -huh. Sí, ellos me dieron cuatro kilos de arena y para que haga algo para sacar, pero es mucha plata, no no, Igual te dio, no se puede conseguir. ¿Cuatro kilos? Sí. ¿Qué te dieron? ¿Cuatro paquetes de harina? Sí, cuatro kilos de harina y un sobrecito así de, de levadura. Y tres mil pesos me dio la la de, de desarrollo social, Claudio, se llama sí, sí, eso. Bueno. Sí, sí, sí, sí. sí. Sí, sí, sí, más buen gesto, parece poquito, digamos. Sí. Da la sensación sí. de que podrían haber hecho un, un, sí. un, un esfuerzo un poquito uh, mayor. Eh, Adriana, sí, eso que, sí, eso tendrían que pensar de que cuando hay un chico así, no solamente el mío, obvio, por todos los chicos, ¿no es cierto? Tendrían que darle la oportunidad de ayudarle un poquito más para sacarlo sobre todo de la calle, porque vos viste que la calle sí, está muy cuál? difícil hoy uh -huh. en día. Eh, en la edad de los niños, esto... Está difícil uh, eh, bueno, qué mejor eh, qué mejor oportunidad Que le den eh, Jugando al fútbol, sacándolo adelante Tanto de la calle como los vicios sí, No sé si me explico Sí, sí, sí eh, De hecho, en algún momento eh, cuando, cuando está el Gato Romero eh, Con eh, El chico Salas De Begrano y Altamirano también Le dieron alguna beca, sí. si no me equivoco Alguna, alguna cosa así, una mano ah. le habían dado Eh, claro bueno, sí. ojalá que, que, que por ahí Desde el área de aporte Se puedan gestionar esos recursos Porque, a ver, 55 mil pesos es mucho Para el bolsillo de un laburante, sí. claramente Pero para, sí, para la un la municipio sí, no, yo... no es tanto, digamos Sí, eh, a ver, cómo, sí. Cómo, ¿Cómo te podemos Ayudar eh, Nosotros, los orrentes que están escuchando ¿Cómo pueden hacer para darte una mano? Eh, ¿Vas a hacer una rifa? En eh, fin se puede, Con... Sí, estoy, eh, mañana sábado voy a hacer un lingo, tampoco mucho, pero bueno, de, busco, busco, viste, eh, sí. eh, de a poquito sumar, uh -huh. de a poco se suma. Bueno, eh... eh hola Adriana, sí, buenos okay. días, bueno. Karina te habla. Hola, buenos días, Karina, ¿cómo estás? Eh... Bueno, me me sumo a la conversación y digo, por ahí, a hacer alguna rifa con comercios eh, que se puedan también adherir, ¿no? Y apoyar a, a este viaje tan importante para para tu hijo, para David. Sí, yo iba a los negocios, te digo, ¿viste? Pidiendo colaboración. He hablado a varios, pero hay muchos que no que no pueden, que no está la jefa y cosas así, te ponen ¿viste? Eh, sí, el que me dio... ¿Y qué migas? Me donaron dos docenas de... Sándwich de miga para el bingo. Eh, la nona Paca también tengo que ir hoy día a la tarde a buscar lo que me habían donado ellos, que no sé, porque me dijo, venís el viernes a la tarde, que te vamos a ayudar. Uh -huh. ¿Y, y no! cuándo va a ser el bingo, perdón? ¿Para eh, quiero, Mañana. Antes antes de, eh, de seguir con la nota, ¿cómo te va, Adriana? Buen día. Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mirá, eh, hay gente escuchando, hay gente escuchando y hay ¿Sí? gente que, que, nada, quiere acompañar, ¿no? Te, ahora te, te voy a compartir un audio... ¿Sí? Eh, de un oyente Bien. Hace rato salvamos a los peluqueros no Y están del otro lado los peluqueros también ah. eh, Quiero compartirte sí, sí. este audio Si me das un segundo eh, Que dice así sí. ¿Cómo va Coto? Hola queridos amigos de la radio Coto le habla eh, Bueno, como ustedes saben Yo soy amante del fútbol eh, De Villa Allende Así que le voy a donar 2000 pesos a ese crack para la prueba, les mando un abrazo grande bueno ahí hay gente le mandamos un abrazo a Cristian bueno, eh, que está acá eh, muchísimas cerquita. gracias Cristian aunque no lo conozco, gracias Coto, gran jugador de fútbol ¿eh? Sí, eh, sí. la semana que viene tengo para contar una historia después en un rato les cuento estamos con esto ahora eh, de Cristian, el Coto está organizando una movida interesante eh, pero por ahora eh, eh, Cristian eh, te manda, te manda esta se, se suma a este a esto que están tratando de hacer ustedes para que, bueno, tu hijo cumpla su sueño, sí. ¿no? Así Mirá. que ya te paso por interna Muchísimo. la dirección. Muchísimas gracias. Mirá, yo, cre yo creo, Adriana, que no va a hacer falta... Y espero y estaría bueno Bien. que las muñas parezcan, la verdad, pues está, está bueno, digamos. Hasta le sí. sirve la foto después, <ríe> sí si, si quieren hacerlo <ríe> estratégicamente. Eh, le sirve sí. la foto con David, yendo eh, hacia probar a, a, a Godoy Cruz. Pero se acaba la cuenta rápido, sí. eran 55. Si le restamos los 2.000 do, pone coto. 2.000. 2.000 pone, pone, sí. eh, pone coto. Si eh, metemos sí, sí. la rifa 300 mangos, que es un numerito que todos más o menos podemos comprar, con 170 sí. personas llegamos a cumplir el sueño de David. De cuánto? ¿T -t -t tenemos cuántos habitantes un montón en habitantes. Sí, al menos no? 50.000 habitantes ¿Cómo, cómo no vamos a meter 170 sí. uh, personas uh, que no den una mano para cumplir el sueño uh -huh. uh, uh, a David como Coto seguramente sí. se va a sumar a gente y les pedimos también a todos los comercios, uh, amigos uh, de la 93.9 que, ¿no? que que se contacten, contacten con eh, Adriana para para sumar a la a, a, a la rifa. Eh, Adriana, sí, vos, acá el 28. 23... Sí. Te, te quería eh, quería agradecer también al, al merendero mano Sol, solidaria. Sí, gracias a Nico que fue ahí, bueno, ahí empezó todo esto. Claro, uh -huh. ahí Nicolás lo, lo, lo conoció a a David, creo, me parece. No, no, no, a mí. Ah, ah vos te conoció. bueno sí, a, Igual la... fui a... Vos sabés que fui a Caritas ayer también porque en realidad eh, nosotros somos gente humilde, ¿no es cierto? Y necesitabas zapatillas, ropa, así como tal. Me dijeron, no, no, todo el mundo viene con lo mismo. Uh -huh. Me contestaron, ¿viste? Le digo, no, señora, disculpe, yo te, eh, le, le llevé la foto de David Eh, donde pedía donaciones y le mostré una nota uh -huh. y dice, me dice no, dice porque acá todo se vende si querés venir fue el que viene en el otro dice, te vendemos la porque acá no se da nada ah, mal. Sí, sí, sí, sí. así que hay que bueno. ver las la instituciones y las necesidades sí, ¿no? sí. Cada, cada. La, eh, igual la, la ayuda de Adriana eh, que necesita Adriana y, y David es totalmente comprobable o sea, sí, es sí. fácil de comprobar es que, que David sí. va a, a, la, a la prueba ahí al viaje a, a, a Mendoza eh, vamos sí. a hacer todo lo posible le vamos a dar manija de acá Adriana para que eh, bueno. oh, con la buena onda de la gente que siempre la tiene, la es muy solidaria los vecinos y las vecinas sí. y si no, ojalá que aparezca Bien. ahí la rúa por lo menos con una parte ahí de, de, de, de, del municipio no, para sí. que David pueda pueda pueda viajar y pueda la viajar. próxima, cuando esté concretado lo que haremos a David aquí en el estudio para hacerle la primera nota como jugador de fútbol ¿puede ser? <risa> cuando quieran, cuando quieran no hay problemas sí, da, sí. ya lo vamos a traer entonces a David, claro. hemos traído varios que después han sido grandes estrellas del fútbol claro. así que ¿quién te dice? sí, sí, sí, eh, ojalá ojalá Dios quiera que que llega mucho Adriana, ojalá que se pueda cumplir el sueño de David vamos a hacer fuerza de acá y, y todo lo posible eh, después eh, por inamaama no sé si podemos poner eh, tu teléfono en, en las redes sociales de la radio eh, para sí, que para claro que se comuniquen que sí. con vos ahí el, el claro, que no que muchas gracias gracias y saludo muchas gracias saludos a david bueno serán dados muchas gracias Bueno, hasta ahí, no eh, Adriana, mamá de, de alguien que sueña ¿no? y que está bueno a veces entre todos poderle cumplir eh, el sueño eh, y ojalá que llegue a, a, a concretarlo. Por ahora están en las pruebas, eh, eh, hay una oportunidad y hay, y hay que apoyar las oportunidades. ¿no? Sí, y después <coughs> pensar eh, lo siguiente. Es verdad que 55 mil pesos para el bolsillo de un laburante es mucho, pero al mismo tiempo no es tanto lo que tienen que juntar para poder cumplir el sueño. Digo, si entre todos ponemos un granito de arena, es totalmente realizable. Uh -huh. Es totalmente posible llegar a ese objetivo. Así que eh, vamos a estar compartiendo eh, en las redes, por supuesto, no solamente el número de, de teléfono de, de Adriana, sino también para que lo conozcan a David. Claro. Así que vamos a estar posteando una foto sí, de él. Eh, entre todos, eh, eh, con un poquito, con un granito de arena, portamos... Eh, la MUNI podría aportar mucho mucho más, digamos Porque insisto con esto Y, y seguramente eh, deben tener muchos casos y demás De, de, de, de vecinos y vecinas que necesitan Y, y que y, y que van a, a pedir una mano a Desarrollo Social Pero bueno, en este caso también es el sueño De un pidito de nuestra ciudad de 15 años No es algo menor lo que decía Adriana eh, El deporte te saca de la calle Ajá uh -huh. mm -hmm. Eh, el deporte te puede dar la posibilidad de tener una herramienta a futuro Yo, hay que apostar un poquito más ojalá que de desarrollo de la Secretaría de Deporte, de Desarrollo Humano eh, todo encima muy buena gente que manejan todas esas secretarías eh, se puedan contactar con, con, con Adriana y darle una mano y si no bueno, apelar a toda la solidaridad de los vecinos como Coto, Coto enorme es jugador de fútbol es ¿eh? lo que quiero decir ¿Jugá en el Quilme. Sí, eh, y estoy organizando una movida muy linda para la semana que viene, ¿eh? con exjugadores del Quilme. ¡Anju, qué lindo! Ya te vamos a estar contando. Voy tirando prenda, le quiero mandar un saludo grande el Coto que está escuchando la radio. Que temprano hablábamos los peruqueres, no sabíamos si estaba, si estaba o no estaba escuchando la radio. Y ahí estaba enganchado en el 93.9. Bueno, gracias por estar. Y también colaboró con esto, ¿no? Con... Eh, con que porque entiende lo que se trata también, ¿no? El esfuerzo, lo que es un sueño. Lo que es, de todos lados lo sabe eh, Coto ¿Y? porque fue jugador de fútbol. Sí. Eh, eh, aparte eh, una, chino también. Bueno, una familia soñadora, ¿no? Coto con su peluquería, el chino con la música. Luego jugaron en el Quilmes. Eh, el chino también, el chino también juega bastante bien el fútbol. Mejor el Coto, el chino tan ahí. No sé. Medio pica piedra el chino. Eh sí, es un <risa> No en Córdoba no, no, yo no estaba acá en en Córdoba pero no sé ya me voy a estar enterando más te, para el lunes te voy a traer prenda de lo que se trata una juntada con ex jugadores del Quilmes, Quilmes. una Quilmes. muy linda juntada está bueno esto eh. qué lindo son varias categorías que se juntan un rango etario ahí repasando un poquito de la de la, de la historia un poco de esos jugadores ¿no? de aquella época Ya no te voy llamamos, está contacto, vamos a contactar. 3516323983 las vías de contacto. Porque dice que hacen los secretarios de deportes en la localidad que ninguno se pone las pilas con las personas con futuro deportivo. en, en Cazona dice acá, mensaje. Y la cosa también es, a ver, como municipio tenés un montón de herramientas para ayudar solidariamente también con otras causas. Digo, si el municipio no tiene los recursos económicos para decir, bueno... De gestionarlo eh, un poco. Exactamente. Yo sí, insisto con esto, cuando, cuando está el gato, por ejemplo, eh, me acuerdo que con Caizala estaba el otro chico, el Tamirano, que jugaban en Belgrano. Eh, eh, esto, por ahí no había los recursos, pero bueno, con algún contacto de, de, de, del gato le consiguieron los botines, el... O sea, bus buscá dale la vuelta digamos. mira eh, yo voy a citar a alguien que ya no está entre nosotros no que es Juan Faria la lucha que tiene con el bueno, área de deporte sí, sí. por ejemplo sí, sí y después otra más cortita como para seguir con los pequeños e inocentes tironcitos de oreja tanto político en campaña y de cara al año que viene bueno, alguno va y en vez de hacer tanta cartelería dele una mano a, a, a David de, de todo lo que van a gastar después en poner panfletos y, y, y lobos por, y, por, y demás Por mil, bueno, mil folletos son como 5 lucas claro. no, Y entender que con poco También se puede ayudar mucho Es uh -huh. cuestión de, de tener la intención De realmente ser solidario no uh -huh. o sea, uh -huh. Sí, sí, sí, me quedo con eso Realmente tener la intención De ser solidario 18 de las 11, nos quedamos a, Hasta las 13, dale lo posible por seguir Cambié el color de mis ojos por marfil, ah, acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír, van mil días que no sé lo que decir.